25 de mayo, no lo、no、sé si ya llegó. Sebastián s a b o r i d o ¿cómo te va? Buen día. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Estás en 25 de mayo? ¿Llegaste? ¿Estás en la ruta? No, no, estoy, estoy en casa, sí, estoy en 25 de mayo, descansando un poco con, con la familia. Está muy bien, está muy bien.、Eh, estaba contando un poco, justo recién sacamos a Juan Chica Angelos y, y estaba contando un poquito la. Sin meterme en la plata, porque no me gusta tirar números, ni mucho menos, eh, eh, estaba contando un poquito la historia de, de, de lo que puede ocurrir con ese reemplazo. Porque digo, Libertad es un campeón en la Liga Sudamericana. t o Dos, d e p i d o aplaudiendo, no entró por un doble y por una defensa.、Eh, está 3-3 en la Liga Nacional, pero obviamente la Liga te termina poniendo en el lugar que te corresponde a lo largo de 38 partidos. Y vos sabés que esto es largo, y en donde te llegue a faltar algún jugador más, el equipo lo tenés corto. Entonces tenés que salir a buscar un reemplazo por Cangelosi. Ya lo tenías corto con Cangelosi, con la salida de Juanchi, mucho más. Entonces digo: bueno, sonó el nombre de Baulet, sonó el nombre de Lamar Robertson. ¿En dónde están las negociaciones? ¿Por dónde pasan? ¿Qué es lo que vos querés? ¿Qué es lo que necesitás? Eh, bueno, eh, un poco está, está todo en, en conversaciones, está todo eh, eh, manejándose digamos, a través de la gestión dirigencial en este momento. Barajamos opciones、eh, para reemplazar a Juanchi con algún extranjero,、eh, caso como la Marra o r son algunos otros nombres que, que estábamos、eh, manejando. Este, pero bueno, sí,、eh, Coincidimos todos en que necesitamos imperiosamente reemplazarlo a, a Juanchi. Y, y bueno, ahora、eh, desde lo táctico、eh, manejamos algunas opciones.、Eh, también el factor económico juega un, un, un lugar preponderante. Y bueno, en todo esto aparece, como vos decís, lo, de, lo del Chico a u d e t que、eh, también se, se habló como opción, pero que, bueno, que está en la mesa de los directivos y tienen que. Que definir qué es lo mejor para, para esta libertad y para este momento de libertad. Claro, yo dije la más rosa porque es el único que conozco, porque l o conozco del juego de la Liga Argentina, pero hay como 4 o 5 nombres que están, que están dando vuelta, o sea, eso está, eso está claro. Y o esta mañana hablé con,、eh, hablé, hablé con Juan Pablo Gaulet, ¿no? Este,、eh, y me dice, él me dice, él l o、no、quiere hablar todavía públicamente, quiere. Quiere esperar este,、eh, cuando esté todo arreglado y él esté jugando, pero él me dice que sí, que lo de libertad se puede dar, es una opción, me está viendo. Y cuando yo le pregunto, vos preferís jugar acá porque su agente, Pablo, sus agentes son la familia Filioli. Germán está en Córdoba, Pablo está en Italia. Hoy cuando hablé con Germán, ayer cuando hablé con Germán, mejor dicho, Filioli me dijo, h á b l a l o con Pablo que está en Italia y lo está manejando. La primera opción era Italia. Se ve que algunas cuestiones no, no, no se dieron o no, no s a l i ó como ellos tenían. Entonces, yo le pregunto hoy, en, en forma particular, y le digo: Vos q u e r é s jugar acá, p r e f e r i s t a afuera. Y é l m e d i c e a n o le gustaría jugar acá. Eso también creo que es un, un, un condicionante importante: que el jugador tenga ganas de jugar, digamos, más en la Argentina que jugar en Italia. Me parece que, o en Europa, me parece que, por diferentes motivos, o porque no lo quieran muchos equipos, o porque no tenga la oferta que lo satisfaga, lo que sea, me parece que también es un condicionante eso, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. Me parece que, que además,、eh, como todo jugador, ¿no? no lo voy a personalizar en, en, en Juan, pero como todo jugador、sí. eh, que por ahí lleva un tiempo sin tener una continuidad y. y Este, necesita ese, ese, ese recuperar su lugar, su, su tiempo, su forma, y por ahí,、eh, cerca de su casa o en su ámbito, en el ámbito que conoce,、eh, es mucho más fácil. Así que、eh, también, eso me parece que es un factor importante para para, para considerar、eh, las ganas propias que tenga el jugador. ¿no? Claro, claro. Lo cierto es que vos necesitas un jugador dentro de muy poquito tiempo. Sí, sí, sí. Nosotros necesitamos.、Eh, Cubrir eh, eh, lo más rápido posible la plaza e inclusive alguien que salte a la cancha. Así que eh, eh, cualquier posibilidad que nosotros、eh, nos permita、eh, satisfacer esta, esta necesidad urgente que se nos presentó, eh, eh, seguramente va a ser la que vamos a tomar. Pero como te dije, Fabián, está todo en la mesa de evaluación de los, de los dirigentes en este momento eh, eh, para tratar de solucionar el problema de la mejor forma posible. Seba, era eso solo nada más, era eso solo, tenerlo de la voz del entrenador. Este, vamos a guardar, vamos a esperar, somos cautos, este, nada. Te agradecemos muchísimo el contacto, que, tengas, que estés pasando una gran Navidad y que tengas un, un buen fin de año. Y repito, gracias, le digo a la mayoría de l a g e n t e le digo siempre, gracias por la onda y la paciencia que tienen, cada vez que nosotros llamamos nos responden y eso para nosotros es muy importante. No, por favor, gracias, como te, digo, como te dije la última vez. Saludos a todo el equipo, sé que,、eh, que cómo trabajan y, y bueno, cómo han acompañado la, la, la corta gestión en libertad, sobre todo en la s u d a m e r i c a n a Así que、eh, un gran abrazo para todos y, y estamos en contacto. La palabra de Sebastián Saborido. Feliz año.、Eh, en uno contra uno, María, rápida, reflejos ahí.